Ecos del pasado Unos ecos del pasado que hoy se trasladan a una isla que se encuentra en Estados Unidos y que es verdaderamente encantada. Hay decenas y decenas de lugares en los cuales han ocurrido cosas extrañas. <risa> Y de ellos eh, hablamos en los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues como bien dices, una isla súper encantada, a mí me recuerda un poco a Edimburgo, que también es una ciudad donde ocurren muchísimas cosas, y yo creo que Galveston, en Texas, es algo parecido. Galveston está muy cerquita de Houston, de, de la ciudad, pero para situarnos es en el estado de Texas, y está junto al estado de Texas, ¿no? Efectivamente, es una isla, una gran isla, donde ha pasado muchísimas cosas, muchísima, tiene muchísima historia, y precisamente esa historia es la que lleva a que sea una isla muy, muy, muy embrujada. Vamos a hablar de algunos de los lugares que se encuentran allí y en los cuales hay historias eh, que eh, son dignas eh, de mención. Hay muchísimos de esos eh, lugares, eh, pero podemos empezar, si te parece, por el Palacio, el llamado Palacio del Obispo efectivamente yo previamente simplemente por situar a la gente les comentaría que es una isla donde tienen que pensar que ha habido piratas, ha habido nativos americanos, batallas, de la guerra civil, epidemias de fiebre amarilla y luego hubo la gran tormenta de 1900 que acabó con más de 6000 muertos, es decir, que en total estamos hablando de un lugar donde quizás ha habido 800 eh 8000 muertes traumáticas eh, que bueno, que evidentemente han dado lugares pues a todos esos fantasmas que pululan por la isla. Seguramente como aquí siempre hemos contado esos ecos en del pasado en estos eh, fenómenos eh, parece que resurgen y que se manifiestan en el presente, ¿no? Efectivamente, en el Palacio del Obispo, como bien comentabas, es un palacio, bueno, le llamaban palacio o castillo, también se le ha llamado en algún momento, perteneció a un abogado, el coronel Walter Gresham, y a su esposa, y por eso también ellos le pusieron el nombre del Castillo Gresham. Es un edificio muy bonito, un edificio victoriano, que que bueno, que en su momento, cuando Gresham muere en el 6 de noviembre de 1920, eh, pasa a formar parte de la diócesis católica y durante muchos años pasa a ser residencia de un obispo, de Christopher Edward Breiner, y en 1963 pasa a ser entonces eh, hogar público y eh, pasa a formar parte de la Fundación Histórica de Galveston. Ahí se dice, por ejemplo, que eh, Walter Gresham, su primer propietario, continúa siendo el protector de la casa. De hecho, se le ha visto en numerosas ocasiones deambulando por el exterior como protegiendo su propiedad. Y sobre todo, que es una cosa curiosa, Parece ser que aparece especialmente cuando hay eh, un tiempo turbulento, es decir, tormentas, o incluso cuando ha habido huracanes, todavía es mucho más visto el fantasma de este personaje. Por lo visto, además, en muchos casos parece que, eh, que incluso empuja a la gente que está ahí como echándolos de su propiedad. Pero hay otra cosa curiosa en este edificio. Y es que, por lo visto, Josephine Gresham era una mujer aficionada a coleccionar tarjetas, postales, que ella misma se enviaba cuando viajaban para luego lucir delante de sus amigas de los lugares que habían visitado. Pues la caja donde esta mujer, por lo visto, guardaba esas postales parece desplazarse por sí sola por el edificio. Es decir, muchas veces es dejada en una habitación y de repente aparece una otra completamente distinta como si ella la cogiera, la desplazara, como solía hacer en vida cuando pues, venía la amiga suya, se llamaba la, la, el, esa especie de cajita, de un lugar de la casa a otro para enseñar sus postales. O sea que, bueno, es ese primer edificio del que eh, ya tenemos una historia inquietante. Hay muchas historias hay eh, que contar. Evidentemente, esta isla, por su belleza, por su historia, tiene muchos hoteles. Y en alguno de esos hoteles, como el Galvez Hotel en concreto, además una habitación a 501, parece que se manifiestan eh, cosas eh, extrañas. Es como si esa historia... ...apareciera en los tiempos eh, actuales... ...todavía, Efectivamente, eh. efectivamente... ...cuando el Galvez Hotel era el Beach Hotel... ...porque previamente se llamó así... ...teníamos una mujer que se llamaba Love Lorn Lady... ...la llamaban... ...que era una mujer eh, que se hospedaba en la quinta planta del hotel... ...mientras su marido, eh, durante un periodo... ...bastante largo de tiempo... ...se dedicaba a ir a alta mar por temas de trabajo... ...en una de estas de, estos, eh, de estas salidas a alta mar... ...ella, por lo visto, se empezaba a inquietar... ...porque tardaba mucho en volver... Y tenía la costumbre de subir al octavo piso por una estrecha escalera que llevaba como una especie de, torre, de torreones que tiene el hotel, donde ella se sentaba pues, a mirar el mar y a ver si su marido volvía. El caso es que llegó las malas noticias de que el barco, por lo visto, se había hundido eh, a raíz de una poderosa tormenta ella pensó realmente que su marido no iba a volver y decidió colgarse, algunos dicen que en la habitación 501 y otros en la torre pero desgraciadamente la cosa no acabó ahí, sino que el marido por lo visto no murió en ninguna tormenta, sino que regresó a tierra cuando se enteró de la desgracia de su mujer pues imagínate eh, la tesitura cuál fue, el caso es que cuenta la gente que la habitación 501 siempre se ve a esta mujer o en la misma habitación o a veces por ejemplo se la ve por los, pa por los pasillos cercanos o incluso en la torreta, comentan eh, que nuevamente su presencia precedida de una brisa fría, a veces de puertas que se cierran y se abren solas, televisores o luces que se encienden también por sí solas. Incluso los asociacionistas cuentan que es muy difícil codificar las llaves electrónicas de esa electrónica habitación porque el sistema falla cuando intentan hacerlo. También, por ejemplo… Hay eh, amas de llaves que comentan pues que a veces se ve como si hubiera luz dentro de la habitación y cuando abren no hay nadie, o que la torreta estando en obras, por ejemplo, ha habido varios clientes que la han visto encendida, cosa que es altamente imposible. También eh, el mismo hotel está vinculado a otra historia, otra historia, que tiene mucho que ver con la isla. Cuando hubo la gran tormenta eh, del 1900, en esta isla, por lo visto, había un... Había un asilo de huérfanos, el Saint Mary, que fue completamente arrasado durante la tormenta. Las pobres monjas, cuando vieron que se acercaba semejante fenómeno eh, climatológico, decidieron atar a los niños con cuerdas alrededor de la cintura de las monjas para intentar llevarlos con ellas y que no se ahogara ninguno. El caso es que, por lo que cuentan, fue peor el remedio que la enfermedad y la mayoría murieron ahogados. Los cuerpos fueron arrastrados, una vez ya muertos, hacia las orillas y fueron enterrados cerca de la zona, en una zona que correspondería hoy a este, a este hotel. ¿Qué ocurre? Pues que actualmente, por lo visto, estos niños y estas monjas suelen aparecerse a los, a los personajes que están en el hotel. Dicen que es fácilmente oíble los cánticos de niños o, o voces o risas de críos, pero hay una historia todavía más impactante en este hotel, que es la que ocurre en el cuarto de baño del primer piso. Tú imagínate que estás tranquilamente en un spa de un hotel de lujo, decide salir de la, del spa un momento para ir al baño y cuando estás en el baño ves que alguien te apaga las luces. ¿Qué es lo que piensas primero? Será un amigo de los que ha venido conmigo al spa que me quiere gastar una broma. Pero la persona que le pasó eso, a una mujer en concreto, eh, se le quitaron las, las ganas de broma cuando se dio cuenta que había algo que no era precisamente humano, que además de pisar con mucha fuerza, respirar con una, con una respiración muy inquietante, con una voz oscura, y realmente tenebrosa, le dijo vete de aquí, la mujer imagina, que salió pues yo no quiero ni imaginarme si se llevó a subir los pantalones, salió del baño zumbando, de vuelta al spa con la mala suerte que ya sus compañeros habían desaparecido del spa, se fue a buscar al hombre de seguridad el cual atentamente decidió revisar todas las imágenes de la cámara bueno, pues en el baño no había nadie cuando ella estaba, con lo cual eh, la verdad es que el susto todavía fue mayor Hay dos cosas eh, que has dicho sobre las que estaría bien eh, reflexionar una de ellas es que antes de este fenómeno, de uno de estos fenómenos, Los testigos describen una brisa fría. ¿Cuánto lo dicen, verdad, o sea, los testigos? Es habitual. Eh, eh, ese descenso de las temperaturas, ¿no? Es habitual cuando hay una presencia paranormal, cuando ocurre algún tipo de fenomenología, que las temperaturas bajan. Es uno de los indicadores que cuando vamos a experimentar con este tipo de temáticas y vamos con todo el equipo, eh, suele ocurrir las temperaturas. Es una de las primeras cosas que se detectan cuando hay fenomenología paranormal. Esa es una. Otra suele, hacer, suele ser, por ejemplo, pues, cargas electromagnéticas magnéticas que no deberían haber en lugares que, por ejemplo, no hay ningún tipo de conexión eléctrica, pues aparatos que miden precisamente campos electromagnéticos saltan y se disparan como si de repente se activara un campo invisible a nuestros ojos, pero bueno, la de las temperaturas efectivamente es una de las más fáciles de comprobar porque aunque no vayas con aparatos notas de repente un frío que es además un frío extraño, es un frío en un sitio donde no procede, a veces sitios cerrados donde debería hacer calor, de repente empieza a hacer un frío gélido. Y en ese mismo sitio también hay otro fenómeno que también es increíble que es una niña. En este caso eh, se describe una niña que va con, ro con ropa de época, probablemente en 1900, novecientos de cuando la época de la gran tormenta. y la niña también aparece con una pelota, dicen personal del hotel que la han visto en el vestíbulo, a veces cerca de la tienda de regalos de la escalera o también en algunas plantas. Por ejemplo, los trabajadores de una reforma se quejaron a recepción diciendo que cómo dejaban bajar al sótano a una niña cuando estaban haciendo pues, reformas. Efectivamente, los de recepción enseguida supieron que se referían precisamente al fantasma de esta niña. También, como te comentaba antes, esos niños huérfanos que murieron en... En la gran tormenta son muchas veces vistos correteando o se les oye por los pasillos, riendo, jugando, cantando. Incluso fíjate eh, que algunos de ellos tienen ese punto pues de los niños de, de, de bromear ¿no? y muchos de ellos cuando van a la zona, por ejemplo, del bar, suelen tirar abajo un barco que hay en una botella encima de un piano o a veces golpean las bandejas de bebidas o incluso llaman a mam mamá, a señoras, eh, como si ellos fueran sus hijos. Evidentemente con el subsiguiente susto de las mujeres que oyen esas voces. O sea que es un hotel muy divertido. Eh, precisamente sobre los hoteles era la segunda cuestión. ¿Cuántos hoteles? Eh, ¿De cuántos hemos hablado ya? Eh, seguramente su historia, los cambios eh, de dueños, eh, las tragedias que ha habido en los últimos años eh, suelen ser eh, muy antiguos. Todo eso contribuye a que se produzcan esa serie de fenómenos. Eh. Bueno, de hecho los hoteles son lugares donde hay mucha gente pasa mucha gente y por tanto pueden pasar muchos sucesos. Gente que sin necesidad de que sea un trauma, pero que muere en un hotel, igual que puede morir en su casa. Gente pues, que, que ha trabajado en un hotel, que ha tenido pues, episodios igual traumáticos en un hotel, evidentemente son lugares donde el tránsito y el porcentaje de gente a la que le puede pasar cosas es muy alto. Con lo cual es normal pues que puedan tener evidentemente esos, esos ecos, esas impregnaciones eh, tras años y años de acoger a diferentes personas. Es lógico. En el Grupo Planeta hablaremos eh, más eh, en una futura ocasión la semana que viene, si te parece, de Galveston de la isla. La semana que viene Planeta organiza su gran premio, el Premio Planeta, pero es que también estáis metidos en muchas eh, cosas, organizando muchas cosas, entre ellas un congreso, ¿no? efectivamente el 10, 11 y 12 de noviembre, para aquellos que quieran acompañarnos en Madrid, en el Hotel Mería Barajas, tenemos el congreso, el, ya el cuarto congreso de misterio, un congreso, como siempre, aún las principales voces del, del mundo del misterio, con temáticas pues apasionantes. Tendremos, por ejemplo, a personajes como Miguel Blanco, eh, tenemos también, por ejemplo, a Lorenzo Fernández Bueno y a Josep Guijarro, tendremos también eh, como no al Padre Amor, al Padre Amor explicándonos, al padre, perdón, al padre Fortea explicándonos temas de exorcismos y demonios, algo que realmente es un tema inquietante y, y que ocurre, aunque la gente piense que es del siglo pasado, es, son temas que a día de hoy todavía suceden. Tenemos, por ejemplo, una mesa redonda fascinante el sábado por la noche con la presencia de un militar y de un policía que han vivido y que conocen experiencias paranormales dentro de los diferentes cuerpos. Y, y evidentemente, pues debatiremos el tema de qué ocurre cuando los estamentos oficiales se encuentran frente a esos fenómenos, cómo reaccionan cómo son los informes y qué consecuencias tiene eso. Y, y, como no, también el viernes por la noche, pues, uh, para aquellos que quieran apuntarse, tenemos una salida, una excursión para conocer el Madrid Mágico, una ruta nocturna acompañada pues, de Lorenzo Fernández, Júlio Pizarro eh, y de algunos otros compañeros que nos harán de guías por el Madrid Nocturno. Y, y bueno, y acabará el Congreso el domingo con más ponencias de gente increíble con temas fascinantes como el ocultismo durante la época de Franco o, o temas pues tan interesantes eh, como puede ser, por ejemplo, pues, fenomenología ovnis o, o incluso predicciones apocalípticas. Y toda la información y todos los datos eh, la gente los puede encontrar en congresomisterio.es en internet, ¿no? Efectivamente, aquellos que quieran encontrar más información de todas las ponencias o que quieran comprar entradas para el Congreso y acompañarnos en www.congresomisterio.es tienen toda la información y la posibilidad de adquirir las entradas. Y espero veros ahí muy pronto. Sí, ¿te parece, Laura? Seguimos hablando de ese Congreso y la semana que viene también seguimos hablando de esa isla fantástica que se encuentra en Texas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, ¿no? Pues sí, porque quedan muchos sitios para hablar de esa isla y yo creo que es una isla donde fletaremos un barco y nos iremos todos pasar una temporada porque realmente no, no puedes aburrirte ahí Laura Falco, Lara, muchas gracias nos escuchamos la semana que viene gracias a vosotros y buenas noches